todo el equipo y la audiencia. ¿Cómo andan? Bien. ¿Vos? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Sí, acá estamos. Mauro. Bueno, recién lo estaba escuchando al, al vocero presidencial. Ah, Nos quejábamos de Cerruti, pero después de esto, eh, agarrarse. Y, sí, sí. Ayer, ayer alguien que no es este del palo cani, peronista, me dijo, me parece, después de escuchar Caputo, me parece que en tres meses Alberto Fernández es de gol. Sí, sí. A mí también me lo pasaron a ese mensaje. Sí, sí. Eh, bueno, ahí justo estaba... Eh, en realidad Adorni lo que hizo utilizó 25 minutos desde las 8 de la mañana que arrancó para explicar lo mismo que había explicado ayer Luis Caputo, el Ministro de Economía, eh, dando algún detalle más, pero también este, metiendo en el medio que esto era necesario, que era inevitable, que no se quiere gastar más de lo que, lo que ingresa, digamos, algo de lo que explicó Caputo haciéndolo... Este, eh, muy, muy casero, como sí. si el estado fuese una, una casa de familia, mm. y no es así, eh, y después habilitó las preguntas a las ocho y 25 diciendo tengo poco tiempo porque, tengo poco tiempo porque ocho y media comienza la reunión de gabinete, mm. eh, y es por eso que eh, habilitaron dos preguntas, en realidad tres, pero ya la tercera la cortó y, y se fue, y de esas tres preguntas, una tenía que ver con, con los subsidios. sobre todo con los subsidios a, a, a, este, al, a los servicios públicos, y lo que dijo fue eso, que todo esto va a arrancar el primero de enero, pero no dijo cuánto claro. iban a, a sacar. Mm. Eh, también lo que hablaban es que, y también esto es un pedido que hicieron desde, desde la FATAP, desde la Federación Argentina de Transporte de la Argentina, de te, no tener esa diferencia entre el AMBA y el interior. Mm. Pero bueno, en el AMBA... pasa todo lo que pasa y los subsidios están ahí. Sí. Por eso es que eh, lo que dicen es que van a, a, a ir a un esquema de subsidios para este, la demanda y no para la oferta. Mm. O sea, eh, no, no sé bien en términos técnicos y económicos qué significa eso, pero lo que quieren es directamente ir... a la demanda, o sea, cuánta gente va a utilizar el, el, el, este, el colectivo y no ir a la oferta, es decir, bueno, te acá tenés toda la posibilidad y hacer uso y, y, y, entre comillas, abuso de algún servicio. Eh, el tema es que, recordemos que acá en Santa Rosa, también en la, en la provincia de La Pampa, también tenemos subsidios nacionales y en algún momento lo, lo explicaron, cuánto puede costar un boleto con subsidio y cuánto puede costar un boleto sin subsidio. ¿Se acuerdan que antes de, del balotage aparecieron unos carteles en sí. los colectivos del EMTU diciendo cuánto costaba con subsidio y sin subsidio? Ahora hay que remitirse a, esa, a ese número para saber cuánto va a costar un boleto. Tal cual, bien Mauro. O cuánto costaría, porque tampoco se sabe bien... ¿Cómo va a ser? O sea, como recién decía Juan Pablo, fue todo un anuncio improvisado, agarrado de los pelos, sin una idea este, general o una línea este, general de, de un plan económico, o por lo menos incluyendo a la, las personas de, de a pie. Lo que nos decían ayer, este, antes de que se conozca el, el, el último mensaje de Caputo, que lo grabó un par de veces, o por lo menos dos veces, Eh, es que ya carnes pampeanas, el frigorífico carnes pampeanas se, se preparaba para aumentar un cerca de un 70% el kilo de carne sí, capaz para bajar de a la cortos, ¿Eh? Sí, ¿sabés qué pasó? Eh, el ganado en pie en el mercado de cañuelas ahora, ex-linier aumentó un 43% ayer bueno, ¿Ayer? Pero... Ayer solamente sí. ¿E Eso era la, como la expectativa la previa. Sí, la previa sí. ¿Y ahora? No mm. ah. La verdad que ahora ahora no no sabemos bien bien qué, qué va a pasar pero bueno este ayer por ejemplo dábamos cuenta de algunos precios eh, acá en acá en Radio Carmes de los precios de, de los productos este, habituales y necesarios y y de la canasta básica que vamos a ver cuánto cuestan hoy recién están abriendo algunos algunos negocios pero bueno ya están abriendo con con las listas actualizadas así que bueno todo eso todo lo que pasó ayer Este, nos va a perjudicar a las personas de a pie, a las personas que, que consumimos, consumidores, trabajadores y trabajadoras. La casta y, de trabajadores, a la casta de trabajadores. Sí, somos, somos los que los que molestamos porque la verdad que todas las medidas tenían que ver con, con la cuestión macro y después todo lo de abajo no, no importaba. Y también una cuestión que de ahí dijo el, el, el vocero presidencial, este que tenía que ver con con el gasto, con el gasto público, y en un momento dijo, el gasto de jubilaciones y pensiones, sí. lo ponen como un gasto, sí. eh, ese, eso que es un sueldo y es aparte eh, un sueldo que se, que se paga a las personas que ya aportaron, uh -huh. o sea, no les te está regalando nada el estado, vos ya aportaste al estado y el estado te lo está devolviendo. Bueno para ellos eso es un gasto y también eso está en, en la con la idea de, de hacer algunos recortes. Así que se viene Este, algo muy grave para los trabajadores y trabajadoras, y bueno, este, veremos si, si reaccionan de, algún, de alguna forma los movimientos sociales, los dirigentes este, de, que agrupan gremios y demás, como para saber si eso realmente va a afectar o, o, o no sé qué va a pasar, pero uno imagina que por mucho menos se estaba en la calle con Macri, así que esperemos... que también está en la calle, ayer me llamó un poco la atención lo que publicó en redes sociales, en Instagram, en una historia de Instagram, eh, Taco Marín. No sé si lo, si lo escucharon no o lo eh, leyeron. ¿Y él mismo haciendo declaraciones? ¿Eso o otra cosa? No, no, no. Ah. no. Después que habló Caputo, este hizo ah. un, una, una pequeña este, opinión respecto a las a la, a las medidas y lo que dijo es, nos vemos en la calle. Bien, bien. Eso es todo un, eh, mira, eh, un dato. Mira, hay... Esto pasa desde el balotaje, hay una especie de orfandad de las personas que votamos a una salida que no es la que está. Eh, en ese sentido, hay dirigentes pampeanos que están a la altura en este momento, pero uno espera que haya dirigentes nacionales. Digo, así como Espartaco Marín eh, hizo declaraciones acá y está señalando bien esa historia, Hernán Pérez Araujo tuiteó eh, muy críticamente respecto del mismo diodo. anuncio de Caputo, diciendo que mandaron todo al carajo. Eh, María Luz Alonso habló con nuestra compañera sí. Cintia Alcaraz, están las declaraciones publicadas en en donde dice este, efectivamente lo que estamos planteando acá, que es un ataque a los sectores populares. Pero a nivel nacional, yo no sé si hay una especie de culpa cristiana de, de, la, dirige, de la principal dirigencia que hoy es opositora, Y sí. que está dejando en la orfandad a, a, a los sectores populares. Alguien la tiene verdad. alguien tiene que plantear y representar ese espacio, porque si no, esto, ¿te acordás, Pali? El, el, al día siguiente de la elección, si no queda ese espacio vacío sí, sí. Y, y, y lo ocupa este discurso que se da por natural. No es verdad que la única salida es el ajuste de shock que nos haga mierda. Eso es mentira... Y hay que salir a decirlo a cada rato. Tal cual. Yo acá escuché en Radio Kermés a eh, Francisco Fagiani, eh, representante también de los trabajadores de AFIP, quejándose que había este, jubilaciones anticipadas, cerca de mil personas habían pedido eh, la jubilación anticipada. Y también en un momento, en una nota que le hizo nuestra compañera Cintia Alcaraz, dijo, hay que esperar a ver qué va a decidir este gobierno. Bueno, ya decidió, ya las medidas están... y ayer por ejemplo escuchábamos a Marcela Urban que es parte de la CGT que hoy sí. se reúne con el gobierno nacional eh, diciendo que este gobierno viene a cortar cabezas de mm. los trabajadores eh, lo dijo con esas palabras sí. y la verdad que ya está ya ya empezó el la motosierra o ya empezó este el el ajuste y ya empezó este la, la masacre como como dijo recién Juan Pablo una una operación masacre para lo, los los los sectores trabajadores, básicamente. Así que uno estima que después de esto alguna reacción debería haber. Tal cual, Mauro. Bien. Eh, ¿Algo más? No, cuando sea necesario, acá estamos. Perfecto, Maurito. Dale. Eh, nos reencontramos luego, entonces. Hasta luego.